Un programa pensado para vos. Música alternativa. Para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo e s c u c h á s acá. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. EBR. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Bienvenidos, bienvenidos todos, s、eh, Queridos amigos de Radio EBR. Voy a bajar un poquito acá el retorno. Creo que estoy saliendo bien. Bueno, programa, así damos inicio a este programa número 112. 112 programa 112 s í así es de rock y metal acá en radio e br un placer como siempre les digo hoy domingo 29 del 9、eh, en este bendito y raro planeta a la vez ¿eh? pasan cosas todo el tiempo、eh, bueno les doy la bienvenida a quienes estén ahora Desde el principio espero alegrarles un poquito más este domingo soleado aquí, un hermoso día aquí en Argentina, por lo menos acá en Buenos Aires.、Eh, a quienes están escuchando el programa desde lugares de, de Argentina, pueden decirme si、sí, acá también hizo un día espectacular, 20 y pico de grados, 30, no sé, hoy parecía que estábamos en un día de verano tranquilamente. Mucho calor, hermoso día, pleno sol,、eh, cielo celeste, cielo azul, sin ninguna cosita rara en el cielo. Por lo menos en el momento que dije, a ver qué pasa hoy para arriba, vamos a ver qué pasa. Hay cositas raras en el cielo, no, no vi nada raro, hoy no vi nada raro, como dijo el doctor Bayona. ¿no? Parece que mucha gente se, se está despertando cada vez más y más y están. p r e s t a n d o l e mucha atención a lo que está pasando, sobre todo en los cielos también. Y durante algunos días dejaron de, de aparecer esos aviones extraños, ¿eh? desparramando nubes extrañas. Pero bueno, hoy por lo menos en, acá en zona sur no vi nada extraño. Y si lo hubo, bueno, no fue justo en el momento que miré para arriba, ¿qué va a s e、eh, r Damos comienzo a este programa número 112 de Rock y Metal, bienvenidos todos. Eh, y lo voy a arrancar con lo nuevo de Nightwish que está sonando de fondo, pero como corresponde lo voy a poner desde el principio. Lo nuevo de Nightwish, que este disco que、mmm, se ha, ha, ha salido a la luz, primero, obviamente, salen los singles hace un mes atrás.、Eh, precisamente la canción que estamos escuchando y que vamos a escuchar ahora fue parte de un adelanto de lo nuevo de este disco de Nightwish 2024. Qué lindo presentarle música nueva, ¿eh? qué lindo.、Eh, esa es la idea, esa es la idea de este programa también. ¿eh? Lo nuevo de Nywish sonando en este programa 112 ya, ¿eh? anotalo: 112 de rock y metal. Mi nombre es Hernán Vidal. Para quienes están más en confianza, me pueden decir el vikingo, ¿por qué no? O vikingo boreales, porque así estoy en, en algunas redes. Damos comienzo a este programa, como corresponde desde el principio, Nywish y An Ocean. Of a strange i c e l a n d 112 en el aire,、eh, con este arranque, con lo nuevo de Nightwish, aquí por Radio EBR.、Eh, esta banda legendaria de, de Metal Sinfónico que está de nuevo con este nuevo disco.、Eh, en realidad nunca se fue, no esta banda,、eh, pero este disco nuevo que se llama Yester Wind o Yester Winde.、Eh, Eh, en su propio canal de, de YouTube, la banda ha colgado el disco. Lo pueden escuchar ustedes, buscan My Wish Yester Wine.、Eh, lo colgaron completo, lo estrenaron el día 22 de septiembre. Así que esto tiene una semana atrás. Hace una semana, la banda、eh, ha compartido oficialmente este nuevo trabajo、eh, llamado Yester Wine. Eh, disco que cuenta con. A ver, vamos a. Creo que hay 11 canciones. A ver, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. 12 canciones.、Eh, este nuevo disco de Nywish. i g h Y como me gusta pasar cosas nuevas, les voy a presentar una canción más、eh, de Shapa. Una canción más de este nuevo disco de Nywish, i g h de esta banda e s a n d e t a Que bueno, seguramente dentro de poco la tendremos también en, aquí en Argentina, ¿eh? presentando este nuevo disco.、Eh, les voy a presentar lo que viene a ser el track número 4. ¿eh? El track número 4 que se llama The Day of.、Eh, previamente escuchamos An Ocean of Strange Islands, que es un océano de islas extrañas, s ¿eh? Lindo título, ¿eh? Un océano de islas extrañas. Y ahora vamos a escuchar, como les decía, el track número 4、eh, de Day of. El día de, el día de, el día de, escuchar el programa número 112 de Rock Metal por Radio BR. Vamos y subir el volumen y arriba esa energía, ¿eh? Vamos, vamos, estás así medio bajón. De nuevo, porque es domingo, porque la semana la arrancás este. Medio con media pila, con un cuarto de pila. Bueno, vamos a, a tratar de hacerte la mejor compañía en este nuevo programa por Radio EBR. ¿eh? Vamos con The Day of Lo Nuevo de Nightwish. Yo ya estoy con mi matecito como corresponde.、Eh, es cierto que se me está enfriando, que ya está medio, medio agua.、Oh, a ver,、oh, casi hago un lío bárbaro, casi tiro todo.、Eh, está medio, medio tibio, tibión. Pero bueno, con su permiso le voy a dar una cebadita. Ah, es tan necesario. p e r o bueno, tendré que ir en. Un ratito, cuando arranque el otro bloque musical, a calentar el agua. ¿Qué va a s e r Bueno, lo que sonó en este bloque que pasó fue ni más ni menos que Nightwish con lo nuevo, An Ocean of Strange Islands, y luego escuchamos The Day Off. ¿Qué les pareció,、eh? lo nuevo de Nightwish? Bueno, el disco tiene 12 tracks, 12 canciones. Hemos escuchado dos nada más, pero interesante. La verdad que está. Por lo menos estas dos canciones me gustaron. Confieso que no escuché el disco completo aún, tampoco escuché、eh, más de tres o cuatro canciones. Elegí estas dos que fueron las que más, más me gustaron para este programa. Número 112, ¿eh? de Rock y Metal por Radio BR.、Eh, muchas gracias a todos y todas ¿eh? quienes están conectados. En este preciso instante, hoy de s d e que arrancó hace 10 minutitos nomás este nuevo programa,、eh, si hay una, una banda legendaria que también presentó un nuevo disco, es ni más ni menos que los estadounidenses de Riot, ¿Mm? más conocidos ahora como Riot 5 o Riot 5, pero bueno, en sus comienzos y durante mucho tiempo. Y me gusta, a ver, voy a leer, porque no desconocía que la banda fue fundada hace casi. Escuchen bien, si esto no es trayectoria, eh, eh, hace casi 50 años se fundó la banda Riot, esta banda estadounidense. O sea, estamos hablando del año 1975, gente, y la banda está vigente al día de hoy y han sacado un nuevo disco. Pero a ver. Voy a leer un poquito esta reseña que dice: Banda fundada en 1975 en la ciudad de New York ¿eh? por el guitarrista y principal compositor Mark Reale, completando la primera alineación con Guy Esperanza, Louis Coubaris, Jimmy Lomi y Peter Vitelli. ¿eh? El 25 de enero del 2012, el único miembro fundador que permanecía en la banda y líder del grupo, Mark Reale, Eh, aquejado por la enfermedad de c r o h n sufrió una hemorragia de la que no se recuperó. Los restantes miembros decidieron continuar con la banda, pero para honrar su legado cambiaron formalmente su nombre a Riot 5. ¿eh? Bueno, ahí está la explicación de por qué la banda,、eh, los integrantes que quedaron de la banda determinaron ¿eh? en homenaje a、eh, Mark Reale. ¿eh? Que sufrió la enfermedad de Crohn y no se recuperó, cambiarle el nombre a Riot Five. Riot es una de las bandas pioneras del heavy metal y del speed metal, un claro ejemplo de, del power metal estadounidense de la década de los 80s. Ha influenciado artistas que van desde Metallica en sus inicios a trascendiendo, y trascendiendo géneros entrando en el siglo XXI. Eh, dice: Son igualmente numerosos los grupos que han grabado versiones de sus canciones, por ejemplo, Hammerfall, Rhapsody o Axel Rudipel. ¿Mm? A pesar de esta indudable importancia para el heavy metal, nunca llegaron a obtener un gran éxito comercial, en gran medida por una、eh, concatenación de tragedias, incluyendo el fallecimiento prematuro de hasta tres miembros. ¿Mm? Y、eh, bueno, acá dice mucha mala suerte. El hecho ha sido destacado en varias biografías y en varios documentales, considerándose a esta banda, Riot, un ejemplo paradigmático de banda infravalorada.、Eh, dice: Los neoyorquinos que nacen en 1975 sentaron sus bases de sonido con un primitivo. Pero a la vez, invocador, long play editado en el año 77, llamado Rock City. Fue el inicio de una trayectoria que musicalmente sería gloriosa para la banda, pero que nunca impactaría en el mercado a nivel comercial. Este álbum contiene uno de los mayores clásicos de toda la carrera de la banda, llamado Warrior、mm, Guerrero. Es la obra que abría la trilogía con、eh, Guy Esperanza al frente.、Mm. Y narita en especial Fall Down. Ander Serían la cima de estos p r i m e r i z o s Riot. En el momento en que se publicó el álbum, existió una importante polémica en Estados Unidos sobre la Casa de las Focas. Y un responsable de su discográfica decidió que sería comercialmente positivo, lo cual a la postre resultaría tener más bien el efecto contrario, que en la portada, el famoso efecto. culata ¿no? en efecto salió mal dice que en la portada figurara un híbrido de foca y un humano vengándose de los cazadores así nacería johnny de mal i t y tir ¿sí? la mascota del grupo que aparecería en sucesivas portadas ¿sí? eh, que dice más acá en el año 79 publicaría narita ¿sí? clara con consolidación de la banda cuyo título hacía referencia al aeropuerto japonés País en el que ya estaban cosechando éxito y donde de hecho se publicó primero el álbum. Narita brinda、eh, un hard rock de peso con buenos fundamentos para rivalizar con la emergente generación del New Womb of British Heavy Metal del Reino Unido. ¿eh? Bueno, la pérdida del guitarrista, y seguimos con las bajas, la pérdida del guitarrista c o a r i s había sido suplida con la entrada de Rick Ventura, una de las figuras claves de los primeros Riot. Además de la canción instrumental Narita, por ejemplo, Road Racing, al igual que Warrior en el debut, se convertirían en una de las piezas esenciales de la banda en directo. El grupo por entonces estaba haciéndose un lugar en la incipiente escena del heavy metal global, siendo parte en, en los años 80 del histórico cartel del primer Master of Rock ¿eh? en Donington, considerado el primer festival n a c i o n a l Heavy metal de la historia. Bueno, una es la historia de Raid. Imagínense, año 1975, estamos hablando de que el año que viene se van a cumplir 50 años de la fundación de esta banda con la pérdida de tres de los cinco miembros originales. O sea, imagínense que la historia de la banda es,、eh, tendría que hacer un programa especial dedicado a Raid, como en algún momento. Hace unos cuantos años atrás hice una、eh, muy merecida reseña a toda la carrera y discografía y toda la carrera musical del de queridísimo, para muchos, padre del heavy metal Ronnie James Dio. ¿eh? Bueno, bien merecería esta banda como homenaje a hacer un programita aparte, ¿no? pero bueno. Los dejé ahí con esta historia, ¿por qué no también trágica?, de Riot. ¿Mm? Eh, y vamos a escuchar ahora del nuevo disco, ¿eh? editado no hace mucho en este año, el nuevo disco llamado Main Streets, disco número 17, ¿eh? decimoseptimo disco de la banda.、Eh, Riot 5, ahora lo pueden encontrar t a m b i é n、eh, En YouTube, por ejemplo, escuchar este nuevo disco, ponen Riot File y le decía el nuevo disco Main Streets. Bueno, vamos a escuchar de este disco, nuevo de esta banda legendaria,、eh, la canción Los Dreams y Sueños Perdidos en este programa número 112 de Rock y Metal. En un ratito más, voy a ir con los saludos merecidos a los oyentes que siempre están haciendo el aguante. A、ah, este humilde servidor. Vamos con Riot y mientras tanto voy a calentar el agua para el mate. Sí, señor. 何 <Ital ien> En este programa número 112, ¿eh? lindo número 12, ¿por qué no?、Eh, bueno, no se p u e d e quejar, ¿eh? estamos con toda la energía, con todo el poder, con todo el power ¿eh? para levantar más este domingo. Y si no estabas tan arriba, ¿eh? espero que este programa, este humilde programa, te levante el ánimo y. Y q u te levante el ánimo, viejo, dale. Viejo, vieja. ¿Mm? Eh, en los peores momentos tiene que resurgir ese, ese ser interior tuyo. Esa fuerza interior que te diga: voy a seguir ante todos los problemas. Tengo que ponerme de pie. Cuanto más veces te pongas de pie, más te vas a fortalecer. Es así. ¿Mm? Veo a veces algunos.、Eh, Algunos comentarios, algunos mensajes en las redes de gente que、eh, la está pasando mal por distintas circunstancias. ¿eh? Y obviamente es entendible porque todos en algún momento hemos pasado por momentos malos y quien, nadie está、eh, sujeto a que eso no le pase nunca. ¿eh? Y, y que le, se vuelvan a repetir ¿eh? esos patrones en algún momento, pero bueno. Siempre digo, las cosas、eh, cuando nos golpean es para. es, es como una prueba、eh, que el universo nos pone para, para ver de qué estamos hechos y, y fortalecernos cada vez más. Es así. Quizás este hasta sería un tanto aburrida ¿no? que la vida sea todo felicidad y felicidad y felicidad y que nunca tengas un problema. Porque cuando eso te pase, que alguna vez nunca tuviste un problema y de golpe lo tenés. Porque en algún momento lo vas a tener, te encuentres sin armas, ¿sí? sin armas para defenderte. Porque no conoces lo que es levantarse ante un problema, ante un, alguna、eh, depresión. ¿sí? Entonces, no, como no sabes de qué se trata, te va a golpear muy duro eso, ¿eh? muy duro.、Eh, que, nadie está exento de. De los malos momentos en la vida. No es, no es sencillo, ¿eh? pero bueno, de eso se trata la vida: de cosas buenas y de cosas malas. Y cuando están las cosas lindas y buenas, disfrutarlas lo máximo que se pueda. Y cuando te aparecen los momentos duros,、eh, saber de alguna manera sobrellevar ¿eh? todos esos momentos. Bueno, me colgué con esto porque he leído algunos mensajes en las redes de, de gente que está muy. Muy abajo, y bueno, si este programa puede ayudar, si estás escuchando del otro lado, a que te levante el ánimo ¿eh? y te pongas de pie y subas el volumen y digas, sí, loco, lo estoy pasando mal, pero、eh, hay una salida, siempre hay una salida, y está en nosotros mismos, está en nuestro interior, por más que suene un poco trillado lo que estoy diciendo, es así. Está dentro de nosotros la. La fuerza necesaria para levantarnos ante todos los inconvenientes que nos puedan surgir. ¿Mm? Bueno, dicho esto, quiero saludar、eh, un, un gran abrazo a mi querida colega Neymy Ney Stream. ¿eh? Eh, siempre apoyando este humilde espacio de rock y metal en Radio BR. Es un, un, este, un apoyo mutuo porque también. Este, apoyamos desde Radio EBR y desde mi humilde lugar、eh, como colega a todo lo que hace Ney ¿m? en las redes, todo, todo su laburo, todo su trabajo en YouTube, en Instagram, en Facebook, en、eh, Twitter, en TikTok, ¿m? poniéndole toda la mejor onda. ¿eh? Eh, Para, para darle la difusión a las bandas, que, sobre todo bandas emergentes que se merecen difusión y siempre con toda esa fuerza, esa energía y ese carisma que le pone en todas esas, esas entrevistas que hace a artistas de todo Sudamérica. ¿eh? Cuando se escucha un ruido de un perro, bueno, ustedes no lo escuchan, pero yo lo estoy escuchando como que hay una pelea de. de Perritos en la calle, ¿cómo será que se escucha? Pero parece que lo tuviera al lado. Bueno, dicho esto, este, este merecido saludo, y aparte, además que me hizo、eh, nuevamente el, el flyer, el avance para este nuevo programa 112, que quedó tan lindo y que lo compartí en las redes. Así que va el abrazo gigante de corazón para n a y Stream. Bueno, quiero saludar a Vero, siempre haciendo el aguante también, Vero querida, zona norte. Que me dice, no, estoy en casa, no estoy manejando el camión. Estoy en casa y estoy ansiosa, quiero escuchar el programa. Bueno,、eh, ¿qué te puedo decir? Todas esas, esas cositas lindas、eh, que dan、eh, más ganas de seguir con ...con esto que estamos haciendo. Bueno, también quiero saludar a los amigos murciélagos.、Eh, los amigos murciélagos. Y bueno, somos los quienes le ponemos el lomo a la noche. ...quien Les ponemos el, la energía, la fuerza y el lomo en el laburo a la noche. Un laburo que, bueno, que, un turno también que muy pocos、eh, se atreven a hacer, porque b、bueno, u es como que vas en contra de muchas cosas, pero también tiene sus beneficios ¿eh? trabajar eh, de manera nocturna. ¿Mm? Bueno, nosotros somos cuatro personas que le ponemos el lomo a, a la noche. Eh, y hoy tuvimos un Un encuentro muy lindo que veníamos postergando gente. No, no hagan lo que hicimos nosotros. ¿no? Que estamos, estuvimos como dos años o tres años diciendo: Nos vamos a juntar, tenemos que juntarnos, no puede ser. Vamos, s van, ponemos fecha, dale que voy. Que... Y siempre alguien no podía, después se bajaba al otro. Después... O sea, un desastre. Un comple completo desastre hasta que, bueno. Se ve que los planetas se alinearon、eh, de nosotros cuatro y dijimos che, dejate de joder, vamos a poner un, un día tal fecha y, inamovible, que no puede haber que no vaya. Punto, tal fecha. Y eso fue lo que sucedió. Y lo lindo es que estábamos los cuatro, o sea que coincidimos e esa fecha. Llueve, truene, haya un vendaval, nosotros íbamos a estar ahí, salvo que, bueno, no sé. e l lugar, este, lo cierren por algún motivo, pero、eh, se concretó la, la juntada entre este grupo maravilloso de la noche de los murciélagos.、Eh, este, de, ¿Le hago la propaganda o no le hago la propaganda? De g a t e Gourmet, ahí está.、Eh, <ríe> pues si digo, como hay que pronunciarlo, suena medio, medio raro, ¿no? <ríe> bueno. Vamos con más saluditos. Ah, y encima voy a dedicar este próximo bloque a los amigos murciélagos que la hemos pasado muy lindo en esa parrilla de aquí de, del Camino en Cintura, Canzona Sur. Este, que se come muy rico. La recomiendo, ahí va el chivo. Se come rico, se toma rico.、Eh, y cualquier cosa que pidan, realmente、eh, hacía como un año y pico que no iba a esa parrilla. Y puedo decir que sigue con buena atención, buena mercadería, buenos platos, abundante, se come bien. Bueno, la pared ya saca en zona sur, se llama Turín y está sobre el camino de cintura, a unos 600-700 metros de la Rotonda Lavallol. ¿no? Para quienes no tienen ni idea dónde queda, bueno, zona sur, cerca de Montegrande, Luis Guillón, cerca, ¿por qué no? de Liavallol. Sobre el camino de cintura, parrilla Turín, muchos ya la deben conocer porque tiene muchísimos años、eh, trabajando esta gente. ¿Mm? No sé exactamente cuánto, pero muchos, muchos, muchos. Y nunca baja la calidad. ¿eh? De, de la, es para ir más seguido, la verdad que es para ir más seguido, pero bueno, cosas de la vida. Hace como un año que no iba ahí. Y qué lindo momento hemos pasado con Maxi, con、eh, Matías. Y el querido Romancito Román. ¿eh? Bueno, estuvimos ahí disfrutando de este momento culinario del programa, si se quiere. ¿eh? Bueno, dicho esto, el próximo bloque va dedicado a los murciélagos, así que s u b a n el volumen, porque Mati, te voy a dar una sorpresa con una canción que la conoces, que te gusta, que son de los amigos de a r i a n a Project, pero es una versión distinta la que voy a pasar. Esto. Me gusta ¿eh? esto de poner cosas nuevas, o por lo menos que no han sonado en el programa. Bueno, dicho esto, más saludos. A ver, quiero saludar a mi tocayo Hernán, que si no está escuchando el programa ahora, lo escucha luego. Siempre hace el aguante escuchándolo también después del programa grabado cuando lo s u b o al archi.org. Saludo a Patricio, pato querido, pendiente el asado. Va a ver si. Yo te diría que lo corras para el mes de noviembre. Porque ya se terminó este mes y se me complica para octubre. Así que, para el mes de noviembre, bienvenido un asado, pato, en tu casa. ¿Por qué no? Así que va el saludo. También para el amigazo Agustín, que está desde el otro lado del charco, allá en Barcelona, en la linda España. Un saludo para mi querido amigo. Estuvimos charlando hace un ratito por WhatsApp, también hablando de, de música de las bandas, del sonido de las bandas y de por qué. A、algunas bandas literalmente les cagan el sonido, perdón la expresión, ¿no? pero es lo que pasa. A veces、eh, no es tanto el lugar, sino el sonidista que no la pega con, con nada. O sea,、eh, yo digo, por eso muchas bandas traen a su propio sonidista, ¿no? porque obviamente le tienen toda la confianza del mundo y ante problemas de acústica en el lugar, donde. Hay algún inconveniente precisamente con el recinto. Los tipos se las arreglan para intentar de que la banda suene bien, que suene lo mejor posible. Pero a veces pasa esto de que le suben el, el, el volumen a, al sonido y literalmente perjudican a todos: perjudican a la banda, perjudican a la gente que va a ver el grupo, que suena t o d o una bola de ruido, que no se entiende nada. Y este, la p a s a s mal, porque encima estamos hablando de, de shows incluso internacionales, que te cuesta pagar la entrada, te cuesta el manguito pagar la entrada, que venís juntando, porque decís quiero ver esta banda que no vino nunca, y resulta que después、eh, el sonidista hace cualquier cosa. Pero bueno. Últimamente tengo que decir, estimado Agustín, si estás escuchando, que、eh, tuve suerte con el tema del sonido en las últimas bandas que han venido de, de este estilo que tanto nos gusta, aquí en Buenos Aires, que han sonado bien. Han sonado bien. También tiene que ver con el lugar, por supuesto, de la acústica del lugar, que eso ayuda. Pero、si、la, por más que la acústica del lugar ayude y que los instrumentos de los músicos ayuden, Si no tenés un buen profesional, un buen sonidista ahí que, que esté al pie del cañón con el tema del sonido、eh, y que tenga la experiencia que tiene que tener, ¿no? para, para eso lo contratan, te puede arruinar un show directamente, mal.、Eh, y con las últimas bandas que han venido, he tenido suerte, por, por suerte. Si hay algo que me molesta a mucho, gente, es cuando una banda suena mal. <risa> suena mal y suena una bola de ruido y suena mal. Y te agarro una bronca porque ya te digo, y más si es una banda de afuera, ¿no? Que en la entrada te costó unos manguitos más. Así que bueno, dicho esto sobre el sonido, sobre la música,、eh, en un rato voy a ir con más、eh, saludos. Este, bueno, tenía que mandar saludos ahora porque este, siempre están los amigos ahí haciendo el aguante en este domingo 29 de septiembre, ya casi 30. Bueno. Eh, les voy a presentar lo que dije anteriormente, que es el bloque dedicado a los este, compas de la noche. ¿Mm? Eh, así que suban el volumen. Si te va la música nacional o la música en español, ¿por qué no? Pero, pero, pero hay una sorpresita. Por ejemplo, con un tema que va a sonar. De la querida Ariadna Project. Pero antes, antes de Ariadna Project, si el reproductor me lo permite, porque es como que medio que se tildó. Ah, se tildó. Se había tildado el reproductor. Ahí está. Si me lo permite el reproductor. ¿Qué pasó con el temita que iba a poner?、Eh? Esto. Ya, bueno, acá está. A ver.、Eh, vamos a poner. Radio Verdad, Radio en vivo. Bueno, ahí vamos. Sí, bueno, pequeño cambio de planes, porque iba a sonar Imperio, una otra legendaria banda de aquí de Argentina. Pero el m p 3 de golpe desapareció de la lista, pero lo voy a encontrar. Les aseguro que lo voy a encontrar. Así que vamos con subir volumen. Dale, subir volumen. Arriba es a energía. Vamos con a r i a n d a Project. Matías, subir volumen. Donde estés, donde quiera que estés, y vamos a escuchar Aprendiendo a Creer. ¿eh? Learning to believe. Exactamente. Learning to believe, aprendiendo a creer en este programa 112. ¿Lo quieres? ¿Listo? ¿Listo? 112 en el aire, ¿eh? un nuevo bloque que viene y un viejo bloque que pasó. Bueno,、eh, bueno habíamos escuchado a los queridos amigos de a r i a n a Project, al querido baterista, lo, si e s t á escuchando Alejandro Estrella, que estuvimos en el show estupendo de Fabio Leone ¿m? la semana pasada. Eh, nos encontramos ahí con varios amigos que hace tiempo no veía. Y uno de los amigos que se acercó a saludar muy gentilmente fue el queridísimo amigo que ahora se me fue el nombre, pero lo voy a buscar porque no quiero decir un nombre que no es. Pero el baterista de Ariadna Project que también está en otros proyectos, pero enseguida lo voy a, lo voy a, a buscar porque se me chispoteó el,、eh, el nombre y no quiero decir algo que no es. Bueno, Eh, escuchamos a a r i a n a Project en el bloque anterior. Escuchamos a los amigos de Termosísmicos haciendo el cover de Rata Blanca.、Eh. ¿Qué les pareció?、Eh, Guerrero del Arco Iris, interpretado por Termosísmicos, una versión espectacular.、Eh, el amigo Alejandro Estrella no me va a dejar mentir. ¿no? Bueno, va el saludo para Alejandro también. Eh, y también escuchamos a Imperio que se había resistido al principio y te, finalmente pudo salir al aire con Paz en la tormenta.、Eh, una versión grabada、eh, de un DVD en vivo de hace un tiempito atrás.、Eh, voy a seguir con los saludos porque tengo acá para saludar a, a un grupo de WhatsApp que. En el programa anterior se me chispoteó porque siempre Este me queda pendiente. Hay el grupo de WhatsApp de Heavy Metal of the World. Así como escucharon. Heavy Metal del Mundo. El amigo, por ejemplo, el amigo Alfonso.、Mm, eh, un gran abrazo. Creo que sigue con su proyecto de, de rock 666. Una página web que está, estaba muy buena. ¿Mm? Hace tiempo que no ingreso a esa página, Alfonso.、Eh, espero que, que siga vigente. ¿eh? ¿Mm? Que, bueno, compartí varias cosas ahí en esa página que tiene un, un foro. Está, está muy bien hecha esa página.、Eh, The Rock 666666. 666. Bueno, lo voy a buscar después porque me, me causa intriga a ver si todavía está funcionando. Bueno, Alfonso va al saludo、eh, desde España. Un saludo para Barbie Metal de aquí de zona oeste. Hasta donde tenía entendido, ¿no? Si No es que no te mudaste, Barbie. Zona oeste de, de aquí del de Gran Buenos Aires. En este grupo tenemos a Jorge Limón, a l e x Fabra Pascua. Me imagino que la mayoría son este, integrantes. De, de España ¿no? y de Europa,、eh, Antifunz Díaz, Arsus José L. Terol, Micael、sí, Madani, ¿m? y después, bueno, los demás que están en el grupo que son como 15 más, no lo s puedo identificar ¿Pico? porque al no tenerlos agendado s me sale solamente el número.、Eh, pero bueno, va el saludo para el grupo completo de Heavy Metal. Of the World de, de WhatsApp, que si mal no recuerdo, también tenían. Es, existe el grupo de, de la página de Facebook, Heavy Metal of the World.、Eh, bueno, dicho este saludo que lo tenía colgado del programa pasado, ¿m? quiero saludar a algunas personitas que tengo por acá. Eric, que me dice: Estoy escuchando el programa mientras estoy trabajando en su. Oficina、para hacer de nuevo el, tu programa, Eric, me imagino. ¿eh? Mi colega de radio EBR, colega incansable de este proyecto que se fundó allá por el año 2012. ¿eh? Y bueno, pasaron varias personas por este proyecto de, de, de radio, este proyecto de economía basada en recursos, que naciera allá por el 2011-2012. Y todavía estamos, después de tantos. Años y tantas cosas que han pasado, hasta nos comimos una pandemia. <risa> bueno,、eh, todavía estamos haciéndole el aguante a este proyecto. Bueno, Eric va al saludo. Está con unas reformas ahí en En Bahía Blanca, en la casa, y pronto, p e r o muy pronto, lo van a tener de nuevo en el aire. Quién sabe con qué propuesta.、Eh? No sé con qué propuesta te vas a venir, Eric. Venite con algo bien pulenta. Este, así este, me haces compañía también, ¿por qué no? Con, con esto tan lindo que es hacer radio. Bueno, va el saludo para Eric, va el saludo para Mimi y va el saludo para、eh, Eric Jr. Bueno, quiero saludar también a Cintia, que、eh, la semana pasada me había pedido una canción de h a l f o r d que va a sonar en este programa. Así que atenta, Cintia, porque lo tengo. Agendadito para dentro de un ratito、eh, en este programa 112.、Eh, quiero saludar también a mi querido hermano Andrés. Quiero saludar a Lautaro, Alan y Claudio del de, de Porvenir, hinchas fanas del Porve.、Eh. Lautaro, Alan y su papá Claudio, siempre haciendo. El aguante y sufriendo con el Porvenir. Este fue un fin de semana、eh, deportivamente hablando muy lindo para mí, porque ganó San Lorenzo、eh, después de, de, de varias derrotas, de, de un desastre. Ganó San Lorenzo 2 a 1 ayer a Banfield con dos goles de Muñaín, del Vasquito Muñaín que se vino desde el Athletic Bilbao a jugar en. San Lorenzo. Bueno, los primeros dos goles, uno de penal y el otro de una jugada muy linda de contragolpe, búsquenlo porque es un lindo gol. Ganamos 2 a 1, vamos San Lorenzo todavía. Y también un triunfo、eh, ajustado de mi querido Mirandés de España, ¿eh? que está en la segunda división de España. Y nos seguimos manteniendo ahí en la segunda división. ¿eh? El humilde equipo de Miranda de Ebro que tuve la suerte y el honor de conocer ese pueblo. Tan lindo, tan pintoresco, tan bonito de España. Para ubicarlos un poquito, a ver, tren desde Barcelona con destino a Bilbao, pero no había que llegar hasta Bilbao, pasando la estación de Zaragoza. Un viaje muy lindo, ¿eh? en tren se los recomiendo. Si en algún momento viajan a España, hagan este viajecito desde Barcelona. Hasta Miranda de Ebro, bueno, o si no, si quieren ir a, a Bilbao, ¿Mm? eh, tenía ganas de ir a Bilbao, pero no me alcanzó el tiempo, realmente no tuve tiempo para ir hasta el norte de España. Pero bueno,、eh, llegamos a Miranda de Ebro, pasando por ejemplo por Zaragoza, que es una ciudad muy conocida española, y antes de Miranda de Ebro hay un, un pueblo también que es. Más chico que Miranda de Ebro, que se llama Aro con H. Aro Tenía unas ganas de tirarme de cabeza del tren e ir a conocer ese pueblito, porque veía la, las edificaciones、eh, muy pintorescas desde como que el tiempo se había detenido en ese lugar del planeta, y encima rodeado de eh, todas eh, plantaciones vitivinícolas todo, desde los dos lados, como si fuera la soja aquí en Argentina. bueno Ahí era vino para la izquierda, vino para la derecha. Me quería tirar de cabeza d el tren para tomarme un vinito español en esa zona, de, si no me equivoco, en la zona de La Rioja. Aro pertenece a La Rioja en, en España ¿m? y al municipio de La Rioja, creo que es así. Me puedes corregir,、eh, Agustín, si estoy diciendo bien. Sí, creo que le dicen municipios también en, en, en España. A esos lugares donde albergan varias ciudades o varios pueblos. Bueno, la, la ciudad del de, de, pueblo de Aro y luego viene Miranda de Ebro, y ahí tuve el honor de poder conocer este pueblo. Y tuve el, la, la dicha, si se quiere, de, de poder ingresar al estadio del Mirandés con dos entradas que me estaban esperando en boleterías con un sobre que decía. Hernán desde Argentina. O sea, imagínense la felicidad y la alegría. Porque esto fue todo muy loco. Se los cuento así rápido. Fue muy loco porque estando allá en España, les escribo por la página de, de Twitter al club Mirandés. Pensando que no me iba a responder nadie. b e n o ahí está la magia, gente. Hay que tener fe y hay que creer siempre. Mandé un tweet. Al club mirandés por Twitter, obviamente、si、es es por Twitter, y me contestaron. Les dije: Voy a estar visitando、eh, Miranda de Ebro, quiero ir al partido final por el ascenso a segunda división contra el Atlético b a r i a r e s Y pensando que nadie me iba a responder, bueno, me respondieron al otro día diciéndome que me guardaban dos entradas y que iban a estar esperando en las boleterías del club. Increíble, o sea, yo iba a viajar igual, porque quería conocer Miranda de Ebro, pero si no conseguía entradas para el partido, bueno, ¿qué iba a hacer? Lo iba a escuchar desde afuera, no sé. Pero、eh, cuando llegué a, al estadio, llegué una hora antes a Miranda de Ebro, pero cuando fui、eh, llegando al estadio y me acercé a las boleterías preguntando si había dos entradas para Hernán, estaban e s p e r á n d o m e e n un sobre. La verdad que inmensamente agradecido, inmensamente agradecido al club.、Eh, es como si, si ya estaba.、Eh, si ya era un hincha más desde acá de la Argentina, del Club Mirandés de España, en ese momento que me atendieron tan bien y que me, me recibieron como si fuera、eh, un rojillo, porque le dicen así a los hinchas del Mirandés, le dicen los rojillos, como si fuera un rojillo más.、Eh, Así me trataron. Y así fueron las dos entradas en un lugar espectacular, una platea increíble. Un、eh, clima espectacular, pleno sol. Y encima ganamos 2 a 0. Después tuvimos que ir a sufrir a, a Baleares. Y, y casi vamos a penales. Casi, casi. Porque sobre el final、eh, ese partido lo, lo perdimos 3 a 1. Pero. Eh, fue, no, 3 a 2, fue clasificación para el Mirandés, sufrida, pero bueno, dicho esto, más que nada les quería contar que、eh, hay que tener、eh, fe de que a veces la magia se va a producir, se puede producir, cuando uno menos lo espera, la magia aparece. Entonces,、eh, y los que les había dicho antes, con eso de no dejen. Pasar tanto tiempo como fue esta juntada, en este caso entre compañeros de, de laburo, entre compañeros de trabajo,、eh, si pueden hacer, no esperen dos años para juntarse. Si tienen ganas de juntarse con un amigo, con una amiga,、eh, con quien sea, traten de que no pase tanto tiempo. <risa> háganlo, gente, háganlo, porque nadie tiene nada comprado en esta vida. No, no sabemos qué nos puede pasar. No, no quiero sonar a trágico, pero es así. Eh, si pueden hacer algo hoy o mañana o la semana que viene, háganlo. Háganlo, propónganse l o y háganlo. Un viaje,、eh, una salida con amigos, con un, una salida a, a comer algo, a, no sé, lo que sea que quieran hacer y que tengan ganas de hacerlo. Darle un abrazo a ese amigo que hace mucho que n o ven, darle un abrazo a esa amiga que hace mucho que n o ven. Decirle te quiero a. La persona que quieren decirle te quiero y no se lo dicen, decirle te amo, a la persona que tienen vergüenza, decirle te amo porque tienen vergüenza. Gente, vamos, activen, díganselo porque después, cuando lleguemos a viejos, nos vamos a arrepentir de las cosas que no hicimos y de los sueños que no quisimos cumplir porque los postergamos y los postergamos y los postergamos.、Eh, Reflexionando en este programa 112 de Radio BR de Rock y Metal. Pero bueno, son verdades, es así. Es así. Traten de hacer las cosas、eh, lo más pronto posible y no lo dejen para más adelante y más adelante, porque quién sabe qué va a pasar. ¿eh? Cumplan eh, el sueño que quieran cumplir. ¿Mm? Bueno, como dediqué los saludos a. A los amigos de Heavy m e t a l of the World, este, este, este grupo de WhatsApp creado en Europa, en España, que gentilmente me han、eh, propuesto integrarlo, voy a dedicar un bloque con música de metal español y ni más ni menos con algo que está sonando de fondo, bajito, pero lo voy a poner desde el principio. Pero voy a hacer un 2x1 con esta legendaria banda española. Suban el volumen porque esta banda está muy buena, es legendaria. A la altura de, a ver, Rata Blanca acá en Argentina, Avalanche en España y en Europa, es una banda muy, muy, muy reconocida. Que han pasado distintos vocalistas por esta banda. Y bueno, vamos con Avalanche:、eh, dos canciones que elegí random, pero que me gustan mucho. Dedicada al grupo de WhatsApp Heavy Metals of the World en este programa 112. Que vamos, creo, por la mitad del programa. Vamos con Delirios de Grandeza. Y luego vamos a escuchar la canción Niño. Señor, muchas gracias, hermanos. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. じゃあ。 Belleza, a ¿eh? Qué belleza. No, no estaba. No tenía programado ponerlo, pero.、Eh, siempre es un placer escuchar. Por ejemplo. A Sabine el Desbacher. Me encantan los nombres difíciles. <ríe> Sabine el Desbacher. Sí. Pero me imagino que este, este, esta canción te mueve mucho, ¿no? Promises Under the Rain de Beto Vázquez Infinity, pero. Seguramente vos lo debes pronunciar mejor que yo. Sabine el Desbacho. Ahí va. Shor Michael, De legendario baterista, ¿no? De Stratovarius. Y Candice Knight, ¿sí? vocalista de Blackmoose Knight, por supuesto.、Eh, el micrófono que no sé si está saliendo bien. Y por supuesto, t a r i a Turunen en las voces. Merecido, ¿no? Que sonara este temazo de. A ver, el cable me parece que en cualquier momento no quiero hacer lío. Estoy en medio de la oscuridad, gente. Sí. Una tenue luz blanca, como para ver algo, pero apagué todas las luces acá del de recinto.、Eh, por eso creo que me enganché con el cable y iba... <ríe> me iba a quedar. Hablando solo, bueno, sonó entonces este temita que no estaba programado, ¿eh? sinceramente. ¿eh? Sabines del Butcher, ahí sonó bien,、eh, ahí creo que lo dije bien. Shawn m i c h a e l legendario baterista Candice Knight y Tarea Turner. Candice Knight,、eh, pareja, creo, todavía están en pareja del de famoso guitarrista Richie Blackmore, ¿m? que juntos formaron el proyecto. Blackmoor's Night, ¿no? Richie Blackmoor, Blackmoor's Night, Candice Night. ¿Eh? No se jugaron mucho con el nombre del proyecto, pero queda bien, ¿no? Blackmoor's Night. Que en algún programa pasado, hace mucho, mucho, mucho he pasado algo de Blackmoor's Night. Así que es como que tengo pendiente. No sé si han editado algo nuevo. Sinceramente, estoy medio desconectado del trabajo de Candice y del estimado Richie Blackmoor. Si es que todavía, aún. Están juntos, ¿no? La verdad, no lo sé. Bueno, antes de entrar al próximo bloque, Hernán me decía: empezó la música china. Claro, infaltable. Algún temita en algún programa de la música asiática tiene que haber. Con Mr. Rain、eh, y The Wine Chimes,、eh, esta banda de la provincia de Guangzhou. Que hace poco, hace un par de semanas, estaban pasándola mal porque había una.、Eh, Varios días de intensas, intensas lluvias en esa zona de China. Había algún video por Telegram dando vueltas,、eh, pasaban los autos flotando, una, las casas, toda una historia. Bueno, es, esas épocas del año que en algunos países asiáticos tienen、eh, un mes o incluso a veces dos meses de continuas lluvias, y por eso pasa lo que pasa. Bueno, en esa región de China. No la estaban pasando nada bien. Bueno,、eh, antes de entrar al Al próximo bloque, nos queda todavía un poquito de programa.、Eh, tranquila, cinta, que si estás escuchando, que va a sonar el tema de Halford. Sí, sí. Bueno, antes de entrar al próximo bloque, quiero、eh, contarles un poquito de algo que tiene que ver con el próximo bloque. Y. ¿Le suena Gengis Khan? ¿Qué saben de Gengis Khan? ¿Mm? Bueno, y como estamos con esto de lo asiático y de lo chino, ¿por qué no? Podríamos agregar, estimado Tocayo Hernán, algo de la historia de Gengis Khan. Bueno, la historia y, de, y del imperio es muy larga y mucho para contar. Obviamente no me alcanzaría un programa. Pero bueno, una breve reseña. Que no está mal en este momento del programa, dice: Fue un guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia, fundador y primer gran Khan del Imperio Mongol, considerado el imperio contiguo más grande de la historia. Bajo su liderazgo como gran Khan, los mongoles comenzaron una oleada de conquistas que se extendió su dominio en un vasto territorio desde Europa Oriental. Hasta el Océano Pacífico y desde Siberia hasta la Mesopotamia, la India e Indochina. En la primera fase de esta expansión, las hordas mongolas conquistaron importantes reinos de Asia, como el Imperio j i n del norte de China entre los años 1211 y 1216, el Imperio Tanguta, el Canato de Karakitay y el Imperio Corasmio o la dinastía Song en el sur de China. Sus excepcionales éxitos militares convirtieron a Genghis Khan en uno de los conquistadores más importantes de todos los tiempos, y al final de la vida del Gran Khan, el Imperio Mongol ocupaba una parte sustancial de Asia Central y de China. Genghis Khan y su historia de conquista tienen una temible reputación en las historias locales. Muchos cronistas medievales e historiadores modernos describen las conquistas de Genghis k a n como. Una destrucción total a una escala sin precedentes que condujo a una disminución drástica de la población en algunas regiones, como resultado tanto de los exterminios masivos como de la hambruna. Las estimaciones del número de personas que murieron como consecuencia de las campañas militares de Gengis h Khan va van desde unos 4 millones a la pelotita, unos 4 millones en las estimaciones más conservadoras, hasta 60 millones. 60 millones a la mierda. Hasta, ¿Lo sabían esto, gente?、Eh, decía 4 millones en las estimaciones más conservadoras, pero hasta 60 millones en los relatos históricos más liberales. Por otro lado, el reino budista de Uyghur de Kocho, por ejemplo, lo veía como un libertador. Mientras escuchamos música que tiene que ver con el tema de. ¿Eh? Mr. Rain, por ejemplo. Bueno,、eh, le decía, por otro lado, el reino budista Uburdecocho, por ejemplo, lo veía como un libertador y abandonó voluntariamente el imperio Karakantai para convertirse en los vasallos mongoles. Shenzhen Khan también fue retratado ben benéficamente por fuentes del renacimiento.、Eh, Temprano, por respeto a la gran difusión de la cultura, la tecnología y las ideas a lo largo de la ruta de la seda bajo el imperio mongol. Más allá de los éxitos militares, los logros civiles de Gengis Khan incluyeron el establecimiento de la ley mongola y la adopción del alfabeto Uyghur como sistema de escritura en sus vastos territorios. También practicó la meritocracia y la tolerancia religiosa. Uy, palabra. Están en nuestros días, ¿no? Acá en Argentina. También se practicó la meritocracia y la tolerancia religiosa. Los, mongol... Los mongoles actuales lo consideran el padre fundador de Mongolia, por unificar las tribus nómadas del noreste de Asia. Al poner la ruta de la seda bajo un entorno político cohesivo, también facilitó considerablemente la comunicación y el comercio entre el noreste de Asia, el sudeste asiático musulmán y la Europa cristiana, impulsando el comercio global. Y expandiendo los horizontes culturales de todas las civilizaciones euroasiáticas de la época. Bueno, esto da para. Uy,、uh, acá hay de todo: linaje y nacimiento.、Uh, está, esto está muy bueno: ¿eh? crianza tribal,、eh, unificación y expansión. Uy,、uh, esto es. Sinceramente, es para dedicarle unos cuantos programas a la historia del Imperio Mongol. Bueno. Eh, una parte nomás, ¿no? porque si no se va a ir un programa muy largo y no nos quedan tantos bloques, pero si、sí, fue un lindo puntapié esta historia del Imperio Mongol y de Gengis Khan para dar un toque a lo que viene a ser el próximo bloque de este programa 112 y que tiene que ver precisamente Con un bloque de clásicos, ¿por qué no? Y claro, en este bloque de clásicos que se viene, vamos a escuchar a la legendaria banda alemana Running Wild, en honor a g e n g h i s Khan y al Imperio Mongol, ¿m? con una canción que, claro, ¿cómo podría llamarse la canción que va a sonar de Running Wild? Del disco Gates Chupurgatory. Eh, Puertas hacia el Purgatorio, realizado en el año 1984. Qué lindo esto de poner clásicos y de música buena.、Eh. Vamos a escuchar de ese disco del año 84 a los alemanes de Running Wild con la canción, por supuesto, s h a n g c i Scar. Estás escuchando todo el rock y el metal. e d r Radio. poquito Vamos llegando al cierre de este programa. Ya programa número 112, que va llegando de a poquito a su fin. Ay, ay, ay, ha sonado de todo hoy.、Eh. Si no te levanté el ánimo de este domingo, en las postrimerías de este domingo, diría un relator de fútbol. Si no te levanté el ánimo con todo lo que ha sonado、eh, para arriba. Querido amigo, querida amiga, necesitas un psicólogo. <risa> bueno, más allá del humor y del de chiste. O sea, hemos pasado de todo: power metal, heavy metal, un poco de. Me faltó poner.、Eh... Para, el programa, eh? Para el próximo programa, vamos a poner un poquito de Doom.、Eh... Un poco de trash metal, ¿qué les parece?、Eh? Para el próximo programa. Bueno.、Eh, Suena el bloque anterior con un bloque de clásicos, infaltable bloque de clásicos en este programa con The Flepper y s t a n d Up Kick l o v e i n to Motion. ¿Mm? Anteriormente escuchamos a Tiqueto con Forever Young, por siempre joven, y. Antes de la tanda, Stratovarius con Against the Wind, uno de los l los i s s t 10 mejores temas de Stratovarius. ¿Por qué no? Y yo lo pongo en el top 10.、Eh. Against the Wind es un temazo de Stratovarius.、Eh, y anteriormente, Running Wild, estos alemanes con s e n s h e s Khan, luego de la pequeña reseña histórica sobre. Este, esta dinastía ¿m? tan grossa y gloriosa como la de g e n g h e n k h a n bueno, obviamente daba para contar muchísimo más sobre la dinastía de,、eh, de los mongoles, pero no me alcanza el programa. <risa> en otro momento, seguramente puede ser que la continuemos. Este, muy interesante.、Eh, voy t r a a n d o este programa 112, como siempre digo, un placer, les agradezco enormemente. Enormemente por el apoyo de siempre, por el aguante, por, por estar ahí, por bancar a este personaje de este lado.、Eh, espero que les haya gustado la, la música, lo que, el contenido del programa. Uy,、eh, pensé que se me iba a complicar hacer el programa por, por el encuentro que, tuve, que tuvimos al mediodía con, con los amigos de, de Laburo de la Noche. Yo dije, uy. Me parece que voy a llegar medio tarde, se me va a complicar un poco, pero creo que salió bastante bien. Bueno,、eh, un saludo a todos los oyentes de, de Radio EBR, de Economía Basada en Recursos, www.radioebr.org. Como siempre digo, el programa está siendo grabado y lo voy a subir seguramente mañana al archi.org y ahí lo podrán escuchar cuando quieran, cuando lo deseen. Lo pueden bajar, pueden hacer lo que quieran con el programa.、Eh, pueden compartirlo con sus amigos, amigas, con sus amistades, gente de cualquier lugar del planeta si les gusta. Y, ¿por qué no? Compartirlo y compartirlo y compartirlo. Bueno, vamos con este cierre del programa 112. El próximo será la semana próxima con el 113, si el universo lo dispone. e ¿Mm? Este cierre de programa muy merecidamente va para mi querida amiga dedicado con un abrazo gigante para mi querida amiga Cintia por la zona de Temperley. ¿eh? Eh, muy merecido porque, bueno, la semana pasada no había tenido el tiempo de colocar la canción que tenía ganas de escuchar y es ni más ni menos que del. Grosísimo Rob Halford. Y presentaba esta. Necesitaba esta presentación y este final del programa a un, otro grande de la música del heavy metal. ¿eh? Rob Halford con grito silencioso, Silent s c r e a m Seguramente mis amigos Silent s c r e a m se han inspirado en esta canción también de Halford para darle nombre. A aquel a proyecto de metal progresivo llamado Silent Scream y que sonó en el programa pasado, ¿eh? seguramente tiene que ver el nombre de la banda con esta canción del gran Rob Halford. Me despido ahora. sí. Fin del programa 112. Espero les haya gustado. Un placer enorme. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Dedicado para c y n t h i a Rob Halford, Silent Scream. Y s u b i r el volumen nuevamente. Y que la energía siga y continúe. Para toda la semana. ¿eh? Buena semana. Buena semana para todos. Buena semana. Y a ponerle el pecho. Vamos. Nos vemos la semana que viene. Todo el rock y el metal. EBR Radio. Radio EBR te presenta en su programación habitual. Un programa pensado para vos. Música alternativa. Para gente alternativa. Todo el rock y el metal lo escuchas acá. Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever.